Bueno, de todo este rato, recordando el triunfo de Nicaragua, homenajeando a los internacionalistas en Nicaragua, otro internacionalista, ¿por qué no? Sí, claro desde sí. el hermano pueblo brasileño, lo estamos viendo, eh, porque es conexión vía internet con imagen, a Plinio de Arruda, Sampaio Junior, desde San Pablo, no sé si está en la ciudad o fuera de, de la ciudad. Bienvenido, buen día Plinio. Permanentemente, hay mucho tema para hablar... sobre todo para escuchar a Plinio el análisis. Pero Plinio, te damos para que vos arranques, elijas el tema principal. Es una crisis estructural, institucional, que camina para saber quién va a ejercer el poder moderador en Brasil. Si será la Corte Suprema o si será el Congreso. Y esto se repone a todo tiempo, cada vez de una manera porque este es un problema real que es para dónde conduce. Por detrás de esto, para que retomemos las conversas que tenemos semanalmente aquí, está la, la, la indefinición sobre la solución que será dada a la crisis política brasileña. Sí. Si será una, una solución, digamos, militar, autoritaria, de manera directa, o si será una solución autoritaria indirecta por medios judiciales. Yo creo que esta es la novedad de la semana, que en lo que parecía una tregua entre el gobierno Bolsonaro, los militares, y, el, y la Suprema Corte, se repone ahora de una u otra manera, aunque en el momento no muy intensa, eh, pero está ahí latente esta, este problema, que es lo que, digamos, eh, explica la política brasileña en última instancia. Claro. Ahora, ¿cómo presiona el hecho de, de una fecha de elecciones, de que haya que presentar candidatos? ¿De qué manera presiona en estos caminos que hay que buscar ahora? Presiona de manera muy fuerte, Ángel, Porque lo que la burguesía brasileña está haciendo es, eh, es estrechando la democracia brasileña, que nunca fue muy amplia, como claro. si fuera un acordeón, ¿no? Es un acordeón... Que se, se abre y se encierra. Y entonces estos son mensajes que, que los militares dicen, mira, hay un límite aquí. Nosotros no podemos ser criticados. Estamos arriba de la ley. Si hacemos un genocidio, lo hacemos pero nadie puede de un por genocidio. Porque es un no genocidio. Entonces cuando un ministro de, de la Corte Suprema dice, no señores, esto es un genocidio. Entonces es un escándalo. Pero el mensaje para el conjunto de la clase política, entre colmillas, es compórtense, adecúense, pónganse en una oposición dentro del orden, pero que sea tolerable o si no, van a la ley de la seguridad nacional. Sí, clarísimo. Eh, vos nos decías hace poco, eh, Plinio... de cómo la, la burguesía brasileña un día decidió que Bolsonaro fuera el presidente, ¿no? Colocarlo allí, y cómo también puede hoy, haciéndose la sorprendida, la que no sabía, ahora sacarlo para poner a otro. Y sigue siendo el mismo tema, de quién es el otro. Eh, Se habla de eso, hay lugar todavía en Brasil para poder hablar... de quienes pueden ser las figuras hace ya como un par de meses se llegó a presentar a Sergio Moro a decir que Sergio Moro tal vez fuera la figura política que viene no a falta de figuras no parece que hubiera figuras claras Ángeles eh, faltan figuras porque la crisis política destrozó el mundo político lo que sobró es un escombro de Lula y, y... emerge algunas figuras entre las cuales Moro pero hay que ver si tiene el estómago para ser un líder político de hecho la cosa es ser juez protegido por todo ¿eh? con la ayuda del FBI haciendo digamos conspiraciones judiciales, otra cosa es ser un líder político en un país tan complejo y tan primitivo como es Brasil no tan prepotente como es la burguesía brasileña, entonces si sí, hay un un vacío político. Pero la verdad es que el, el oyente de, de Uruguay debe ver cómo las conversas aquí en Brasil a veces cambian. Claro. A dos meses atrás, Ángeles, hablábamos del golpe. Después empezamos a, a decir, mira, eh, la policía empieza a, a discutir si vale la pena continuar con Bolsonaro o no, porque avanza de manera muy acelerada la investigación contra Bolsonaro, para mostrar sus su ligaciones con los milicianos, con corrupciones políticas, digamos, que son rutineras aquí, rutineras aquí en Brasil, bueno, y ahora este tema medio que sale de la pauta. Entonces, a lo mejor el oyente dice, pero qué país más loco. Sí. ¿verdad? La verdad es que cuando empiezan a avanzar la investigación con Bolsonaro, se descubre que Bolsonaro, si sí, lo investigan de hecho, no dura 10 días. Entonces, Pero la policía no sabe si quiere votar Bolsonaro. A lo mejor hay una, hay, hay una otra opción, que digamos es la solución plena. Un presidente completamente desmoralizado, pero una clase política totalmente unificada en torno de las reformas liberales. A lo mejor este modelo, que es la política a cero y desmoralizada, Y, la, y el mercado a todo vapor, a lo mejor les conviene. Entonces hay varias soluciones. Hay la solución militar, hay la solución autoritaria por algún tipo de elección muy controlada. Hay la solución que vemos como está. Entonces hacen las investigaciones y cuando resulta muy fuerte, dan dos pasos atrás. Le doy un dato concreto para que vea eso. Sí. esta semana ¿eh? Ángeles, tú empezaste la conversa y me dijiste, ¿qué es lo más importante? Mm. yo dije, lo más importante es la pelea del Supremo con los militares pero hace parte de esto una decisión de la justicia que permite que Queiroz es el siniestro siniestro ¿no? No siniestro no sé dice, siniestro. ¿no? siniestro personaje que funciona como Relación, erro de nexo, de ligación entre Bolsonaro y el submundo de, la, de las milicias. Bueno, este hombre fue preso y dijo, mira, si prenden a mi mujer, yo hablo todo. Bueno, resulta que la mujer se cundió y la justicia ahora permitió que los dos fueran presos domiciliarmente. Es una decisión única. El mismo ministro que nunca había dado esto antes... Eh, Y que tampoco dio poco de esfuerzo para que Dios lo permitió. ¿Qué es lo que eso quiere decir? La justicia brasileña política. Entonces, sí. si dan dos pasos, y eso es mucho, porque eso derrumba a Bolsonaro, dice no hay problema, damos un paso atrás, no hay problema. Entonces, es así que estamos. Es cierto. Eh, mientras tanto, la economía de Brasil, hoy vi varios titulares de diarios de América Latina que ponen a Brasil en cualquier grupo de países que lideran el crecimiento de la pobreza, eh, bueno, lo, los números que van a caer. ¿Cómo está la economía de Brasil? Mira, la economía brasileña es una pregunta interesante, porque esta semana la gran media... Eh, empieza una campaña para decir mira, la recuperación es muy fuerte sí. vamos a volver esto fue un, un susto pero fue solo un tropezón no es la realidad la realidad es que la economía brasileña, bueno, la economía mundial va muy mal y evidentemente que la brasileña no podría ir muy bien si depende del comercio internacional y de la, y de la entrada de capitales internacionales la UGA de capital persiste, la, el desempleo es gigantesco, el aumento de la pobreza yo creo que va a provocar a largo plazo más muertes que el COVID, entonces es una situación económica dramática, no hay mucha expectativa para cómo salir de claro, eso. ¿no? Claro. La, la pandemia en Sao Paulo disminuye pero en Brasil como en todo aumenta porque se alastró por Brasil entero entonces aquí es la confusión generalizada bien bueno Plinio queda algo más por decir no yo creo que esta semana fue más tranquila bueno Quiero bueno Plinio Arruda Sampaio Junior, muchas gracias por este contacto yo que, que tengo siempre el gran gusto de conversar con ustedes hasta la semana que viene